las primeras revelaciones Muhammad wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él comenzó a experimentar poderosas señales internas cuando le preguntaban él hablaba de visiones verdaderas que le veían durante el sueño y decía que eran como el despuntar de la luz del alba el resultado inmediato de estas visiones fue que la soledad se le hizo querida, y se iba para hacer retiros espirituales a una cueva en el monte Jira, no lejos de las afueras de la Meca. No había en esto nada que hubiera parecido extraño al Quraysh, especialmente, ya que entre los descendientes de Ismael, el retiro había sido una práctica tradicional, y en cada generación había habido uno o dos que se retiraban de tiempo en tiempo un lugar solitario, para poder pasar un periodo no contaminado por el mundo de los hombres de acuerdo con esta práctica inmemorial Muhammad wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él se llevaba provisiones y consagraba cierto número de noches a la adoración de Dios luego volvía con su familia y a veces a su regreso cogía más provisiones y se marchaba de nuevo a la montaña durante estos pocos años a menudo sucedía que cuando había abandonado la ciudad y se estaba acercando a la ermita ...oía claramente las palabras. As-salamu alaykum ya Rasul Allah. La paz sea contigo, oh mensajero de Allah. Se volvía para mirar quien hablaba, pero nadie había a la vista, y era como si las palabras hubiesen salido de un árbol o de una piedra. Ramadán era el mes tradicional de retiro y fue una noche hacia finales de Ramadán, en su cuadragésimo año de vida, encontrándose solo en la cueva cuando vino él un ángel en la forma de un hombre el ángel le dijo recita y él contestó no sé leer después de esto como él mismo contó el ángel me agarró y me oprimió en su brazo y de nuevo cuando había llegado al límite de mi resistencia me soltó y dijo recita yo volví a decir no sé leer Entonces por tercera vez me oprimió como antes, luego me soltó y dijo Recita en el nombre de tu Señor que ha creado, ha creado al hombre de sangre coagulada. recita. Tu Señor es el munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recitó estas palabras después del ángel que entonces lo abandonó, y dijo él, «Fue como si las palabras hubieran sido grabadas en mi corazón». Pero temió que esto pudiera significar que se había convertido en un poeta inspirado por los yins, los genios, o en un poseso. Así pues, abandonó la cueva, y cuando había recorrido la mitad de la ladera de la montaña, escuchó una voz por encima de él que decía, «¡Oh, Muhammad, tú eres el mensajero de Allah, y yo soy Gabriel!» Levantó los ojos hacia el cielo, y allí estaba su visitante, todavía reconocible pero ahora claramente como un ángel llenando todo el horizonte de luz y de nuevo dijo ¡Oh Muhammad! Tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gabriel El proceta permaneció observando al ángel luego se apartó de él pero dondequiera que mirase ya fuese hacia el norte o hacia el sur hacia el este o hacia el oeste el ángel estaba siempre allí ahorcajada sobre el horizonte Finalmente el ángel se volvió, y el profeta descendió la ladera y fue a su casa. «Arrópame, arrrópame», le dijo a Jadilla, cuando con el corazón todavía palpitante se echó en el lecho. Alarmada, aunque sin atreverse a preguntarle, trajo rápidamente un manto y lo extendió sobre él. Pero cuando la intensidad de su temor hubo disminuido, le contó cuando había visto y oído. Después de haberlo tranquilizado con sus palabras... Jadilla fue a hablar con su primo Huaraca, que ya era un hombre anciano y estaba ciego. «¡Santo, santo!» dijo él. «Por aquel en cuyas manos está el alma de Huaraca, le ha sido descendido a Muhammad el mayor Namus, el mismo que le vino a Moisés. Ciertamente Muhammad es el profeta de su pueblo». En consecuencia Jadilla se volvió a casa y le repitió estas palabras al profeta y ahora con el ánimo pacificado regresó a la cueva para poder cumplir con el número de días de retiro que había ofrecido a Dios. Huaraca le dijo, «Cuéntame, oh hijo de mi hermano, ¿qué has visto y oído?». El profeta, que la paz y las bendiciones de Andá con él, se lo contó, y el anciano le volvió a decir lo que había referido a Jadilla, pero esta vez añadiendo, «Oh hijo de mi hermano, se te llamará mentiroso y serás maltratado». Te expulsarán y te harán la guerra, y si yo vivo para ese día, Dios sabe que apoyaré tu causa. Luego se inclinó hacia él y le besó la frente, y el profeta regresó a su casa. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Comenzó entonces a hablar del ángel y de las revelaciones... ...aquellos que después de su mujer le eran más próximos y más queridos. Aún no les había hecho ningún requerimiento... ...salvo que no debían divulgar su secreto. Pero esta situación no duró mucho tiempo. Un día... ...se le apareció Gabriel sobre lo el elevado terreno situado por encima de la meca... ...y golpeó con el talón la hierba que cubría la colina al instante, brotó de allí una fuente. Entonces hizo la ablución ritual para mostrar al profeta cómo purificarse para la adoración. Y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, siguió su ejemplo. Luego le enseñó las posturas y los movimientos de la plegaria, el mantenerse de pie, la inclinación, la prosternación y la posición de sentado con la magnificación repetida, esto es las palabras... Allahu Akbar Dios es el más grande y el saludo final Salamu Alaikum que la paz sea con vosotros y de nuevo el profeta siguió su ejemplo después el ángel lo dejó y el profeta se volvió a su casa y enseñó a Jadilla todo lo que había aprendido y juntos hicieron la plegaria la religión quedaba establecida sobre las bases de la purificación ritual y la oración Y después de Hadilla, los primeros en abrazar el Islam fueron Ali, Isaí y el amigo del profeta, Abu Bakr del clan de Taim. Ali sólo tenía diez años. Isaí hasta ahora no tenía ninguna influencia en la Mecca, pero Abu Bakr era querido y respetado porque era un hombre de vasto conocimiento, de maneras naturales y presencia agradable. Muchos acudían a consultarle sobre esto aquello y él ahora comenzó a fiarse de aquellos en quienes sentía que podía confiar, animándolos a seguir al profeta. Muhammad, saldallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se decidió a predicar su mensaje. Para su primera experiencia recurrió a su primo Ali, que se encargó de organizar un gran banquete familiar. Allí se reunieron alrededor de cuarenta hombres. Al finalizar la comida... Muhammad, ...que la paz y las bendiciones de Al-Asian con él intentó exponer su doctrina... ...pero sus palabras fueron tomadas a broma... ...y se disolvió la reunión sin hacerle caso. Los mercaderes vivían de transportar sus mercancías de un lugar a otro... ...para ello necesitaban las caravanas... ...desde hacía siglos... ...la mayoría de los carros y los camellos... ...quedaban bajo la protección de los ídolos y los fetiches figuras que bien podían ser de oro o de barro, pasando por toda la gama de materiales. También se utilizaban avalorios, pócimas y millares de otros elementos. Realmente, alrededor de esas imágenes y objetos se había creado uno de los negocios más prósperos de la región. El hecho de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si hubiera atrevido a proclamar que todo aquello era malo para las gentes le convirtió en la peor amenaza de los mercaderes uno de estos era Abu Talib el tío del profeta y a él acudieron a Abu Sufyan como representante de los perjudicados en compañía de otros hombres para exigirle que terminase de la manera más fulminante con la locura de su sobrino además se cuidaron de añadir esta amenaza de no enmudecerle ahora mismo le declararemos la guerra el infeliz anciano se vio entre la espada y la pared pacífico por naturaleza fue a entrevistarse con el profeta le contó las intenciones de los mercaderes más vericosos y al ver que su sobrino se quedaba en silencio le suplicó oh hijo de mi hermano debes conseguir la paz para tu familia con el fin de que no recaiga sobre mis espaldas un peso que no creo poder soportar Oh mi tío, contestó el profeta. Cómo me agradaría complacerte. Sin embargo, por Alá, aunque me colocasen el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda con el fin de que abandonase mi misión, jamás lo haría. Pero le entristeció muchísimo mostrarse contrario a los deseos del anciano, como le amaba. Brotaron algunas lágrimas de sus ojos mientras le abrazaba. Después se marchó en silencio, hasta que Abu Talib le dio alcance queriendo animarle. «No hagas caso al miedo de un viejo, hijo de mi hermano. Sigue el sendero que te has propuesto. Te aseguro que nunca volveré a pedirte algo que no puedas hacer». El noble mercader se reunió con sus familiares para que defendiesen a Muhammad, salallahu alihi sallam que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, de los ataques de Abu Sufyan». Estaban obligados por derechos de sangre. Logró convencer a la mayoría, pero no a Abu Lahab. As-salatu <risa> wa s-salamu alayka ya Rasulallah As-salatu wa alayka ya Habib Allah